Sí, así es, la verdad que veníamos d e m o r á n d o la porque、eh, por ahora la, la llevábamos bien, pero con el incremento que hubo últimamente de, de la anasta y el aceite,、mm. el aceite que nosotros compramos es、eh, un aceite que viene de Estados Unidos y con el tema del dólar,、eh, la verdad que ha aumentado muchísimo. Entonces, de acuerdo a, a todo lo que está pasando,、eh, tuvimos que tomar la decisión de aumentarlo.、Uh -huh. no, hace, hace dos años que no aumentábamos el servicio.、Uh -huh. Actualmente sale de s s o 10 pesos. 10 pesos. A partir del sábado primero, si no me equivoco,、sí. eh, empieza a regir a 15 pesos.、Uh -huh. ¿Ehm, ¿Creen que esto va a mermar en la cantidad de vecinos que crucen o quienes cruzan、uh -huh. tienen que hacerlo?、Digamos? Y、eh, nosotros, por un lado, habíamos tomado la decisión de no aumentar todo este tiempo para ver si la, la gente podía r、eh, tirarse más a la lancha de,、claro. de cruzar. Pero、eh, viendo que sigue、sí, sí, bueno, igual, lo que pasa es que la gente hace lo justo y necesario, cruza la misma cantidad de gente s i m p r e Y la gente, últimamente, hace lo justo y necesario, sale a, a trabajar, a estudiar, los chicos, y lo que pasan a pasear son la gente que viene de afuera. Pero si, el número de, de pasajeros siempre es el mismo. ¿no? ¿Cómo están organizados ustedes? ¿Como cooperativa todavía o son particulares? No, particulares. Hemos quedado dos lanchas nada más: q u esta e es la, la mía y después la, la de Ceferino. Y estamos los dos nada más. Somos los únicos dos que quedamos. Y bueno, de ahí, de, de acuerdo a lo que vemos, cómo, cómo se va trabajando, los dos tomamos la decisión esta de, de aumentar. ¿Y ustedes viven exclusivamente de esto, no? ¿O, o tienen algún otro ingreso? No, no, los dos Vivimos de, de esto. Nosotros n o somos propietarios de la lancha y vivimos de esto.、Eh, estamos expuestos al tema del, del clima、claro. y del agua.、Eh, hoy en día, con el tema del agua, no tenemos problemas, n o pero sí, con el, como decir, cuando hay viento, tenemos que parar el servicio. Bueno, b u e n d o paramos el servicio, como todo aquel que depende de, del、la、ingreso,、también. claro, es,、eh, que deja de entrar, pero bueno,、eh, ya sabemos que vivimos de, de esta forma y tenemos. Estos riesgos que corremos, pero bueno, no, no nos podemos quejar tampoco, ¿no? estamos bien, gracias a Dios.、Uh -huh. eh, ¿Cuál es el horario de las ranchas?、Eh, de lunes a viernes,、eh, estamos de las 7 de la mañana hasta las 20 horas, ese todavía sigue el horario de invierno. Y sábado de las 10 de la mañana hasta las 20, domingo de 15 horas a 20 horas. Los lo días feriados lo trabajamos como un día sábado. ¿Le han consultado a los vecinos? ¿Ustedes están informando de que lo van a aumentar? ¿Y qué le dicen? Sí, no, sabe que en ese sentido、eh, ¿Lo, toman eh, lo toman bien, porque sí, por ya la、bien. gente se está, sí, primero que entiende y después la gente que ya se está acostumbrando a que en todos lados a u m e n t a n ¿vio?、Eh, entonces, como que ya es algo común. Es, decir, bueno, es más,、eh, la gente que cruza siempre a g a Mucho y nos dice: Ustedes también、no、han aumentado, no han aumentado, dicen no han aumentado. Y bueno, estábamos esperando a ver si esto se frenaba, pero no.、Eh, la nasta aumenta, el aceite aumenta y, y lo que uno consume también. No、sí, voy、claro, al supermercado y hoy en día no es como、eh, ...como el año pasado. Si lo, lo, lo lleva, s a... pero así que bueno, tomamos esta decisión y esperemos que... que haya un parate en todo el país que, que se pueda. Estabilizar el tema económico para todos, ¿no? porque yo veo la gente que cruza y hay gente trabajadora que le cuesta、eh, la monedita, ¿no? como a todos los trabajadores. Pero bueno, hay, hay momentos en que nosotros hablamos con el compañero y decimos: b、bueno, vamos a tener que aumentar porque la verdad que los costos ya se, se ceden y cada vez que hacemos una reparación o, o pagar inspección del, de la lancha cuesta. ¿no? La náutica es muy cara, sí,、claro. así que bueno. Vamos a ver qué, qué, qué repercusión trae esto de los 15 pesos. ¿no?